All right. <laughs> Bueno, Ricardo, ¿cuánto afecto de la gente, qué, qué representa para vos eh, que la gente se acerque, se tome su tiempo, te haga consultas, disfrute una muestra tan grande como la que presentaste acá en la Barría? Bueno, para un realizador así de tipo plástico, dibujante, etcétera, es una situación rara porque me tratan no más, no tanto como dibujante, sino me tratan casi como si fuera un músico de rock and roll. Este, y en general, la, la, la gente que trabaja en arte plástico tiene un perfil un poco más bajo. Así que es un fenómeno raro. Y bueno, es muy emocionante sentir toda esa admiración, ese cariño de la gente, este, que reparen en, en, en un diseñador, más allá de, de lo que es la música, que es digamos, el condimento el general de todos los jóvenes. Así que es una situación rara, emocionante y, y bueno. Cuando veo a veces este, una imagen mía en una remera Me emociono, pero cuando la veo tatuada Ya realmente me parece <risa> una cosa fantástica No quisiera dejar de preguntar sobre el, ese documental que presentaste hoy Ese video que tenías como sorpresa para nosotros Que realmente lo, lo disfrutamos muchísimo Contanos un poco cómo, cómo fue el origen Si bien sé que lo presentaste en vivo, puedo escucharlo Pero para que quede el registro para nosotros también Sí, esa, esa pequeña película, que Este, fue un, un producto de una colaboración con una compañera mía de la Facultad de Bellas Artes, Alejandra Seriani. Fue un trabajo hecho para un seminario de, de cine, al cual habíamos concurrido junto con ella. Era un seminario que se hacía para lograr la reapertura de la carrera de arte cinematográfico en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Esa carrera había sido cerrada por la dictadura del 76 y allá para el año 87 estábamos este, un poco eh, presionando para que se reabriera la carrera. Y una de las presiones que se hicieron fue hacer un seminario este, público de, de cine donde se anotó muchísima gente y que lógicamente al terminar el seminario tenían que realizar un trabajo. En este caso, junto con Alejandra, este, se nos ocurrió hacer un una filmación de dos recitales de Patricio Rey y su redondito de ricota que sucedieron en La Plata y tratar de trabajar un poco alrededor de lo que estaba pasando con el público porque en ese momento todavía eran un, un grupo que estaba emergiendo, digamos, como fenómeno ¿Ya visualizabas vos un poco lo que se iba a venir con todo eso? ¿O era imposible? Sí, no, se veía venir, pero de todas maneras la gente que trabajamos alrededor de los redondos con los redondos, este, no estábamos digamos, pendientes de eso, sino más bien tratando de hacer una cosa este, pulida, este, buena, que, que diera un buen resultado estético.